Contigo, contigo, contigo, contigo, contigo, contigo, contigo Estando contigo, contigo, contigo De pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te Tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño ya no quiero nada más Estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así. I'm